Muy bien, por suerte, muy bien, todo bien. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? A ver... Bueno, nos quedaron un par de preguntas de la semana pasada, de es la cierto, audiencia, que vamos a tratar de... Uh -huh. Bueno, vamos a tratar de contestarlas, esperemos estar a la altura de, de lo que se pretendía por parte de, de las preguntas de la que se habían formulado. Concretamente eran dos. La primera de ellas sobre una plataforma digital llamada eToro, y la otra sobre... Eh, las perspectivas de Conaprole ¿no? y la industria láctea en general a partir de una serie de movimientos comerciales que hay en la zona asiática, concretamente del gran competidor de Uruguay en el mundo lácteo, del mercado internacional lácteo, que es Nueva Zelanda. Así que vamos a arrancar por el primero. La consulta concretamente era sobre una plataforma digital que se llama de toro Etoro, etoro.com, Sí, es una plataforma en la cual se compran y se venden activos, criptomonedas, algunos este otro tipo de activos financieros. Y bueno, es una de las tantas plataformas que hay, este constantemente hemos estado viendo o, o somos con, eh, conscientes de que hay muchas eh, páginas web plataforma concretamente muy fáciles de manejar, con instructivos, en el cual se pueden comprar, vender acciones, títulos, eh, monedas. Ahora la novedad son esto de las criptomonedas. Y en realidad no es que tenga algo negativo de esta plataforma en sí, pero tenemos un pequeño gran problema con todos estas eh, estos movimientos digitales que hay, es que eh, no tienen muchos de ellos un respaldo oficial, como si lo tienen los viejos corredores de bolsas a los que estamos acostumbrados a manejar o con los cuales estamos acostumbrados a trabajar para comprar y vender activos financieros. Ahora, ¿Quiere decir que es sospechosa, que son unos delincuentes? No, no, no estamos hablando de eso. El problema que tenemos es que cuando no tienen una, un, un control estricto de una autoridad financiera estatal, por ejemplo, los corredores de bolsa local tienen el control estricto del Banco Central del Uruguay, los conocemos, hace que cualquier tipo de problema desaparezcan y todo lo que uno ha hecho en esa plataforma se pierda. Mientras que cuando algo sí tiene un respaldo fuerte de la, una institución oficial, eso no ocurre. Eh, yo siempre, eh, no es que desaconseje trabajar en este tipo de plataformas, pero sí que tengan mucho cuidado, porque... Eh, abrir una página web es relativamente sencilla y cerrarla también mientras que abrir una bolsa una mesa en una en una bolsa de valores es bastante más complicado y exige una serie de controles que en ese tipo de eh, instrumentos no aparecen capítulo aparte eh son muy comunes estas plataformas también trayendo noticias un poco rimbombantes de grandes rendimientos o o cooperativas de rendimientos. Bueno, eso también hay que tener mucho cuidado, la bolsa de valores para todos aquellos que eh, tienen alguna inquietud o alguna vez este les ha picado eh la inquietud de qué es lo que hay ahí, no son no son instrumentos de eh, volverse millonarios de un día al otro ni mucho menos. Son instrumentos de inversión de muy largo plazo y que tienen buenos rendimientos de muy largo plazo. E implica Eh tomar determinados riesgos y jugar con el tiempo a favor siempre no es un instrumento para comprar y vender mañana ni pasado y hacer grandes fortunas de un mes a otro, para que alguien se haga una idea el rendimiento de la bolsa normalmente anual es en promedio un 8, un 10% en dólares, pero esto en el largo plazo, puede haber que durante dos o tres años el rendimiento sea cero o negativo y luego en los años posteriores Eh, eh equipare un poco y lleguemos a ese promedio. O sea que yo no recomiendo ni las grandes noticias de que invirtiendo en tal acción gané 40-50% y eh, rec reconsiderar cuando uno compra títulos, papeles, que no es bueno andar pensando en ganar mucho en muy corto plazo. Se recomienda siempre una diversificada, eh, un, un portafolio diversificado de largo plazo y en mi, de mi punto de vista lo más conservador posible. La otra ma, pregunta... Mauro, mauro ¿sí? Eh, sí, ma, más allá de, de, de los niveles de, de ganancia que pueda estar dejando el negocio, ¿sí? ¿Sí? Eh, supongo ¿Sí? yo también que eh, la consulta del, del oyente pueda apuntar a la confiabilidad que este tipo de propuestas puedan tener o el riesgo que quien confía en ellos pueda estar este, corriendo... Eh, la persona eh, que se incorpore a, a una de estas opciones correcto, un poco en línea con lo que decía originalmente desde el momento en que no hay un control estricto de una autoridad oficial llámese banco central llámese instituciones en Estados Unidos en Inglaterra, donde sea el riesgo es relativamente alto mañana desaparece la plataforma y desaparece la empresa y hay que ir a reclamar no sé a, a, la, dónde, a la nube ¿eh? exactamente a la luego Vaya a saber en qué lugar está el domicilio de esa empresa en alguna isla del medio del océano claro. Índico, no sé. Es, es realmente peligroso. Este uh -huh. yo no, no no aconsejo mucho trabajar con esta algo alguna que hace que hace muchos años esté, por ejemplo, eh Ameritrade es una empresa que hace décadas y también tiene una plataforma y pero tiene un banco atrás y está regulada por el gobierno de Estados Unidos. Claro. Es distinto no va a desaparecer de un día para el otro, tiene millones de clientes, eh, y Trade también está en la misma situación, son empresas que hace décadas están trabajando, últimamente han incorporado las plataformas online digitales, pero sabemos que tienen bancos, que tienen eh, instituciones atrás, ¿verdad? Y entonces, sí, pueden quebrar, pero es altamente improbable que eso ocurra cuando en los últimos 30, 40 años no ha pasado. Bien, es Eso, claro. entonces el riesgo que se está corriendo Jorge, yo lo, no lo recomiendo realmente son lindas aventuras pero <ríe> para poner muy poco dinero si uno quiere jugar no es muy distinto a jugar a la ruleta realmente bárbaro la otra problema. pregunta de sí. Conaprole eh, es muy cortito lo, lo voy a comentar, efectivamente Nueva Zelanda está haciendo un acuerdo comercial con China y en definitiva van a entrar los productos lácteos sin pagar impuestos a futuro Conaprole puede tener problemas de desarrollo Ahora bien, entendámonos bien que hoy en día las exportaciones lácteas a China son aproximadamente en lo que va del año unos 20 millones de dólares cuando el total de lácteos que se han exportado hasta este momento son 392 millones de dólares. O sea, menos del de 10%. O sea, no es hoy en día una gran preocupación. Si lo es a futuro, desde el momento en que van a entrar con eh una digamos, con una desventaja con respecto a otros países que no van a pagar impuestos para exportar a China. China es un gran consumidor de lácteos, efectivamente, y en ese sentido la competencia va a ser un poco mm, desventajosa para con A con respecto a los precios que va a presentar Nueva Zelanda. También tiene otra ventaja Nueva Zelanda, que está al lado de China Seguro. y es mucho más fácil comerciar con el vecino que aquel que está a miles de kilómetros. No y además pienso que eso debe tener que ver con los con los costos en definitiva del producto no llegando a destino. Sí, además es un producto barato, o sea que el costo de transporte pesa mucho. Claro. Y además de eso tenemos que pagar impuestos, estación, no la va a tener fácil, con problemas, pero también hay que reconocer que es difícilmente también Nueva Zelanda pueda suministrar todo lo que necesita el monstruo que es China. Seguro. Algo de nicho del mercado va a quedar. Como que seguro? que este co Consumo es lo que sobra, no lo que falta. Sí, ahí sobra, efectivamente. <risa> claro que sí, claro que sí. Bueno, este el, el oyente que nos había planteado la, la consulta, Nicolás, agradece eh, todo tu, tu tiempo que dedicaste para darle respuesta a, a su consulta en la pregunta anterior. Fantástico, ahí estamos en las órdenes. Para los que necesiten saber, si estamos a Bien. la altura de poder contestar. Bien, bárbaro. Mauro, gracias. Nos reencontramos la bueno, semana que viene. Buena semana, Jorge, para todos. Igual para ti. Chau. chao Frecuencia abierta.